Hizo una película de Inés con Pan eh, Que muestra la problemática De la comunidad de Negro De la comunidad gola, de Es un film eh, Que muestra que cómo vive Esta comunidad en el norte de, de, Básicamente Están relacionadas con las minas cintitas En el alto plano ¿no? La intención es Que, que la película Encontra los paralelistas En las diferentes comunidades Que, que, que, que, que conviven y viven en un territorio tan, tan, tan hermoso y bueno, amenazado también por una gran no. compañía minera ¿no? pero así es amenazado su manera de vivir su el impacto prácticamente quel... que tienen las comunidades que tienen las mineras ¿no? si, sí, en la sí. forma que Re�a tienen de vivir desde hace siglos, siglos. exactamente son comunidades que vienen, como vos decís hace siglos, viviendo de una manera en una celebración particular y, y, y es eh, lo que es la minería o la red de de la formación sí, de, este trabajo y que esto gobernamente levanta los recursos naturales que usar, digamos, sumado a las protecciones eh, que que muchas veces de manera correcta. ¿no? Sí, y también, también se hace un paralelismo con el tema de eh, Mirna, Mirquita, Mirquita, ¿no? No, que intenta, no intenta según se el parte de prensa que ustedes nos hicieron llegar, ser la minera, la minera más, más grande a cielo abierto en extracción de, de plata. Exactamente, sí. sí, sí, sí. Así que están las la mineras la de Minapilquita y la comunidad que por primera vez este, empieza a trabajar este reclamo, ¿no? Reclamando nuestras tierras, las consultar su manera de vida